Bien, en esta oportunidad quiero hablarles un poco sobre lo que es el humanismo y la religión cristiana. Voy a comenzar con una expresión de la cual posteriormente voy a hablar. Permítanme decirle que la religión cristiana es actualmente un cristianismo con humanismo, pero sin Cristo. A principios del siglo XI, ciertos hombres librepensadores, primeros humanistas o pensadores religiosos, decían que el hombre es pecador debido a su ignorancia. Ellos decían que el hombre es pecador debido a su ignorancia. Por lo cual dijeron: si el hombre fuera educado, sería mejor. Se haría bueno por medio de la educación. Así que los reinos y los gobernantes del mundo, hasta el día de hoy, ellos dijeron: hagámoslo, y establecieron los recursos para aplicar todo el peso de la educación, para hacer del hombre, supuestamente, un buen hombre, evadiendo la causa más profunda e importante. Del verdadero problema del hombre, estoy hablando que evadieron su naturaleza pecaminosa. Y menospreciando esto, el resultado del trabajo humanista es y sigue siendo un hombre ególatra y perverso, pero educado. Al principio, tanto el humanismo como el cristianismo fueron de la mano. Pero posteriormente el, el humanismo acogió un mayor poder y desechó el cristianismo y tomó el control de la sociedad, encasillando al cristianismo en una débil y nefasta estructura religiosa. Es eso lo que vivimos actualmente. En esta meditación queremos compartir los efectos que han causado. Estos dos movimientos intelectuales, tanto el humanismo y el cristianismo, y cómo han afectado la conducta de la sociedad. Para entender la conducta del hombre de estos tiempos, debemos conciliar un juicio entre la base con la que se rige la sociedad de hoy y las escrituras que describen al hombre. Sobre todo de estos tiempos, como un hombre extremadamente perverso. Así lo dice Pablo en la epístola a Timoteo, en 2 de Timoteo 3. También debes saber esto: que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo describe a la sociedad como una sociedad amadores de sí mismo, amadores de los deleites más que de Dios. Y le dice: A estos evita. Al leer esto, no significa que tales hombres sean más malos. Que los que han habitado anteriormente la tierra. No, sino que habrá algo, y a esto se refiere tiempos peligrosos, que producirá en los hombres un amor desmedido por los deleites carnales que por las cosas de Dios. Nos preguntamos: ¿a qué cosa se refiere? ¿Qué hará que el hombre de los últimos tiempos sea un hombre totalmente depravado? El Señor Jesucristo, él mismo compara la última sociedad como una humanidad en similitud a la vivida en los tiempos de Noé, y en otra oportunidad también habla y la describe como una sociedad igualitaria a la de Sodoma y Gomorra. Pueden leer esto en Mateo 24, 37 y Lucas 17, entre el 26 y el 30. Pablo, por el Espíritu Santo, le explicaba a los de Tesalónica que el resultado del misterio de la iniquidad sería un hombre puramente inicuo. Tal expresión proviene de la raíz griega anomía. Inicuo es anomía, es decir, un hombre sin ley. Esto es inicuo. Un hombre sin ley o inicuo. Con una ley humana contradictoria a la ley de Dios. Y que este i n i c o habría de manifestarse en el final. Esto pueden leerlo en 2 Tesalonicense 2, del 7 al 9. Y esto no sería posible si, primeramente, la sociedad no se d i rigiera por esa misma iniquidad, por esa misma maldad, por esa misma ley contradictoria a la ley de Dios. Actualmente vivimos ya en una sociedad muy maligna. Cuando Pablo menciona misterio del griego musterion, no estaba indicando que tal ambiente fuera desconocido o secreto, sino que sería difícil de conciliar para aquellos que tienen la ley de Dios. Y es eso lo que realmente vive el cristiano de hoy. Tan perversas son las conductas de los hombres que ni el cristiano puede discernir o percibir el origen o la raíz para tal mala manera de proceder. Aún así, y a pesar de que el cristiano practica muchas malas conductas, aún así, dentro de la sociedad sigue estando el reino de Dios. Cada vez con menos manifestación del espíritu, o bien con un espíritu apagado, al punto tal que el Señor Jesús describe la situación de su iglesia como una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta, Apocalipsis 3.1, y a su vez como una iglesia que corre gran riesgo de ser vomitada por su tibieza, Apocalipsis 3.16, refiriéndose a esto. Como una iglesia que convive con la religión cristiana, una iglesia que convive con valores humanistas y cristianos. Siempre hay cristianos que en su ignorancia preguntan: ¿qué tienen de malo las religiones? ¿Qué hay de malo en sus instituciones? ¿No tiene cada hombre derecho a tener creencias y pertenecer a cualquier religión? Pues para resolver estas cuestiones solo basta entender las siguientes ecuaciones. Podemos definir a cualquier religión del mundo como la suma de humanismo más superstición. Esto q u i e r o decir que cada religión actual en el mundo entero es humanismo más superstición. Y dentro de esto, también podemos definir a la religión cristiana como la siguiente ecuación: La religión cristiana es igual al humanismo más el cristianismo menos Cristo. Más allá de los significados y conceptos, tenemos el objetivo de interpretar lo que realmente es la religión y el humanismo. Religión cristiana es igual a la religión. A humanismo más cristianismo, pero sin Cristo. Para entender esto, tenemos que entender qué es cada factor en la ecuación. Permítanos explicarlo de la manera más sencilla. Obviamente, las mentes más escépticas, sean cristianas o no, pondrán todo su esfuerzo para negar cada expresión aquí descripta. El obstáculo más grande a vencer que tiene el hombre de este tiempo para alcanzar a Dios es su propio humanismo. El humanismo es sin duda la muralla más grande y más dura que el enemigo ha construido a su alrededor para evitar que los hombres se conviertan al Señorío de Cristo Jesús. Y aún. Aquellos que con dificultad se convierten arrastran consigo gran parte de ese humanismo de la que no se quieren despegar o de la que no quieren abandonar. Pero, ¿qué es el humanismo? En su significado, el humanismo se define como el movimiento intelectual filológico, filosófico y cultural europeo. Impregnado, actualmente impuesto sobre toda la humanidad, y que radica en desarrollar el intelecto humano para la autosuficiencia en todos los aspectos de la vida. Hablar de humanismo es hablar de cómo el hombre está regido y cómo asimila y se aferra tan fuertemente a los valores sociales. Siguiendo la senda propuesta por el sistema: nacer, educarse, trabajar, consumir, aportar, entretenerse y sobrevivir. A pesar de ser considerado como un buen y poderoso concepto, que dicho sea de paso, forma parte ya de la mente humana desde hace más de 500 años, lo que realmente significa. Es que han tomado al hombre y lo han educado para que crea en sí mismo y en su autosuficiencia. El hombre de este tiempo está supeditado a una estructura social basada en una ley humana desarrollada por el poder del conocimiento y de la ciencia que busca mejorar la cultura para la supuesta magnificencia del hombre. Sin la más mínima calidad de vida moral. A lo que nos referimos es que todo el mundo busca escalar piramidalmente hacia el poder del conocimiento y del engrandecimiento de la humanidad. La ciencia se ha convertido en la herramienta más dominante que convence al mundo del poder del conocimiento y cómo, mediante esto, Puede derribar cualquier estructura dogmática. Al humanismo no le interesa cuán pecador sea. Al humanismo no le interesa el estado del hombre. El humanismo no reconoce la naturaleza pecaminosa del hombre. Es por eso que llama al pecado e ignorancia. Y de la misma manera llama al evangelio locura. Ya lo dijo Pablo en 1 Corintios 1, de 21 a 23. El humanismo es una doctrina tan poderosa que convence al hombre de que necesita del conocimiento para sobrevivir, estudiar y trabajar para vivir. La sociedad impone y defiende, demostrando con firmes argumentos, que la educación es prácticamente el único camino lógico para que el hombre sea reconocido como un ser racional, civilizado y honorable. El faraón de estos tiempos construye su pirámide de poder esclavizando a las mentes humanas. Para el propósito inicuo de dominar al hombre con iniquidad. Actualmente nadie se percata que desde temprana edad se induce a los hombres a someterse al yugo y a las cadenas de la evolución cultural. Nadie parece percibir que el sistema usa los recursos del hombre para educarlo, para luego usarlo como recurso. La esclavitud en estos tiempos radica en usar el tiempo, el trabajo y los recursos del hombre para obligarlo a que pase por una educación humanista para que luego sea usado por, para los propósitos de los que tienen el poder, sin importar su religión. Obviamente, la esclavitud está endulzada ilusoriamente con el sabor de los placeres carnales y por esa misma razón. No ven las cadenas. Para un hombre común, y aún para todo cristiano, vivir se ha convertido en la ilusión de alcanzar metas humanas, profesión, trabajo, desarrollos, bienes, etc. Vivir es para muchos superar los desafíos propuestos por el sistema cultural. Vivir para que todo ser humano pueda medir esta existencia en logros. Considerando así que tiene el derecho a la vida, derecho a recibir del sistema mismo una vida cómoda, tranquila y con placeres y confort. Esta ilusión está en todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. El Hijo de Dios no se percata cuán contaminado, cuán tibio se ha hecho por seguir el ritmo desenfrenado de los arquitectos humanistas de la sociedad. Alguien ha dicho con gran verdad cuánta inhumanidad hay en el ser humano educado. Cuánta inhumanidad hay en el ser humano educado. Una de las peores doctrinas del humanismo es enseñar que el hombre puede alcanzar la inteligencia y la cultura para valerse por sí mismo. Y es por eso que los cristianos absorben y trasladan a sus hijos este conocimiento, enviándolos a las escuelas, convenciéndoles del régimen y esperando que escalen y lleguen lo más alto posible. Es lamentable ver. Que los cristianos consideren que en esta vida uno puede llegar a ser un buen ciudadano, un buen profesional y trabajar para sí y prosperar para sí y a su vez ser un buen hijo de Dios. ¿Cuál equivocado estamos por pensar así? Es por esta misma razón que el evangelio ha perdido el efecto en la humanidad. Es por esta razón que la iglesia ha perdido El llamado de Dios. Las escrituras dicen claramente y con exhortación, y permítame leerle, s de Corintios 6:15, Pablo dice por el Espíritu: ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por eso Santiago también grita por el Espíritu en Santiago 4-4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? ¿Nos anhela celosamente? Los cristianos envían a las escuelas a sus hijos, donde pasan más de seis horas por día estudiando libros humanistas y recibiendo enseñanzas de ciencias humanas que hablan de, lo, de la evolución del hombre, de las diferentes teorías humanas. Del poder científico y del alcance de la razón, y luego pretenden que sigan al Señor Jesús haciendo que lean un par de versículos los fines de semanas. Es a causa de esto que los propios hijos dicen posteriormente a sus padres: La Biblia no importa, la realidad es otra, la verdad es que hay que sobrevivir a toda costa. No te dejes llevar por un libro que no tiene sustento científico y que solo son cuentos que destruyen la autoestima. Así responden los hijos a los padres. ¿Pueden percibir, aunque sea un poquito, lo que el humanismo ha hecho en sus vidas y lo que está haciendo en la vida de sus hijos? El humanismo desvaloriza por completo las escrituras. Ha borrado el nombre del Señor Jesús. En toda buena enseñanza. Actualmente vemos cómo la educación ha provisto al hombre de una fuerte herramienta para acrecentar enormemente su avaricia, su egoísmo, su racismo, su materialismo, su odio. En definitiva, vemos que el régimen educacional no cambia a las personas, solo las convierte En casi unos indestructibles ególatras y pecadores sin remordimientos y sin culpa. Queda más que demostrado que ni la más vasta calidad de educación va a poder eliminar la naturaleza pecaminosa del hombre. Antes, por el contrario, la educación lo cauteriza en su letal condición. Con esto demostramos que el humanismo ha sido un predicamento erróneo y que más que convertirse en una solución en el hombre, el humanismo ha aportado mayores tragedias al problema real del hombre. Y es por esta misma razón que el hombre de estos tiempos está cada vez más imposibilitado de llegar al Señor. Y a su vez se hace más inicuo en su forma de proceder. Algunos han comparado el método humanista como la buena intención de agarrar un zorrino, lavarlo y echarle perfume, esperando que eso resuelva el problema natural del zorrino. De la misma manera han tomado al hombre. Le han dado una ducha educacional y tecnológica y le han perfumado de valores psicológicos en ética y en moral. Y el resultado es tener un honorable y reconocido abogado drogadicto, un honorable y respetado doctor homosexual. El resultado del humanismo es tener un honorable y reconocido político corrupto. El resultado del humanismo es un ingeniero adúltero, un cura pedófilo, un pastor apóstata, adúltero y avaro. El resultado del humanismo es un albañil alcohólico, un estudiante fornicario e idólatra. Puedo seguir mencionando tantas otras cosas más, pero te pregunto: ¿cuán perfumado de humanismo? ¿Estás tú? Con esto queremos demostrar a la Iglesia la incompatibilidad que hay entre el humanismo y el Evangelio del Señor Jesucristo. El humanismo solo le pone al hombre una máscara hipócrita de valores éticos, de valores morales totalmente contradictorios a la ley de Dios. Mientras que el Señor Jesucristo ataca el verdadero problema del hombre, el Señor Jesucristo ataca el cáncer, la enfermedad del pecado en el hombre. El humanismo enseña a todos a luchar por un espacio, por una vida digna. Mientras que el Señor Jesús enseña a aborrecerlo todo. Lucas 14, de 25 a 33. Yo pregunto: ¿qué cristiano vive hoy? Verdaderamente la fe del Señor Jesús? ¿En qué cavilan cuando leen Lucas 14, de 25 a 33? ¿En qué piensan cuando Jesús dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, No puede ser mi discípulo. En Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué cavilan los cristianos cuando alguien le lee Mateo 6, 25? Por tanto os digo: no os afanéis por vuestra vida, q u e habéis de comer o q u e habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, q u e habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni c i e g a n ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a u n Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, porque los humanistas buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. m á s buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque El día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿En qué piensan cuando se le lee esto? Sin embargo, los arquitectos de la sociedad, previendo que el cristianismo se r e v e l a r a o se opusiera al humanismo, infiltró la religión como una plataforma para controlar a la iglesia y hacer que los cristianos consideren. f e a c i e n t e m e n t e cuán necesario es el humanismo en la sociedad y en la iglesia. ¿Saben qué es la religión? La religión es una técnica puramente humanista que defiende una plena realización del hombre y de lo humano en el mundo dentro de un marco de dogmas y principios cristianos basados en la Biblia. Es por ello que la religión solo brinda un parche cristiano adictivo a los hombres para ser pegado en su naturaleza carnal y así contrarrestar el verdadero propósito del Evangelio del Señor Jesucristo. Las religiones son estructuras humanistas impregnadas de valores bíblicos. Que le permiten a los cristianos encontrar un falso equilibrio en la sociedad. Es por eso que el cristiano de hoy no se percata de lo maligno que es la educación, no se percata de lo maligno que es la ciencia, la tecnología, el entretenimiento, y no solamente eso. Sino que es lamentable ver cómo el cristiano usa desmedidamente esto dentro y fuera de la congregación. Psicología, pensamientos humanistas. Por todo lo que hemos descrito, esperamos que entiendan lo que verdaderamente demanda el Señor Jesús para nuestras vidas. Entonces comprenderemos las demandas Jesucristo ha dicho por el Espíritu a través de sus apóstoles en 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, oíd e la idolatría. En Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En 1 t e s a l o n i c e n s e s 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En Hebreos 12, 14 dice: Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en 1 Tesalonicense 3, 13: Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, no te contamines con el humanismo, hermano, iglesia, renuncia a ese pensamiento humano, renuncia a la teología humanista. El mundo y la religión solo te llevarán a la perdición. Despierta, huye de la religión y de las estructuras dogmáticas, huye de la teología humana. Sigue a Cristo, vive a Cristo, predica a Cristo y entiende que Dios no está en las religiones. Entiende de una vez que Dios no necesita de una institución humana. No puedes basar tu fe en una estructura religiosa o en la profundidad de la fe de otras personas. Pon tu fe en Cristo Jesús y sigue sus pasos. A esto se refiere Pedro en 1 de Pedro 2, 21. A esto se refiere Juan en 1 de Juan 2, 6. Y en el Evangelio de Juan 13, 15. El Señor viene. Déjeme n decirle s por último, Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros. Nuestra salvación, que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en l u j u r a s y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Desechen el humanismo, hermanos. Desechen la La paz del Señor Jesús con ustedes.